pero el, el gran desventaja la el, el gran parte negativ, negativismo que es que Los alumnos no pasan clases, eh, no desarrollan normalmente como en estos colegios. Tienen que estar pasando la educación física en los corredores o simplemente en el curso. No porque el sol es demasiado dañino, porque ningún animal no puede estar eh, mucho rato, ¿no? porque las enfermedades son fuertes. Hoy día mismo, por ejemplo, varios alumnos están enfermos porque están en el sol. La insolación les ataca y están enfermos. De, de más que todos los que pasaron la educación física ayer, casi unos 10 han pedido permiso y hemos llevado a algunos al hospital. Entonces, Entonces, así se ha, se ha determinado y nosotros como directores no tenemos mucho poder y estamos nomás esperando un milagro ¿no? de alguna autoridad de arriba. Pasan bajo el sol entonces intenso? ¿no? Alguna vez tienen que trotar por el, por el barrio, alguna vez tienen que hacer, hacerse ver con el sol. Casi un 50% a veces con el sol trabajan, porque también educación física no es pues sentarse, ¿no? educación física es mover todas las, todo el sistema nervioso, pero entre de un espacio que se llama uh, cancha, calle, pista, etc. Y eso, comunidades no tenemos nosotros.